las bandas emergentes en días de radio FICTION no bueno, puedes bastante roquera. Llega esta semana nuestra sección Emergencias, la dedicada a las maquetas, los autoeditados, las las bandas emergentes. Está aquí Sara Sensi. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Joseba. Bueno, que bastante roquera, ¿no? Llegas con ¿Sí? esto hoy. Sí, hoy vengo así como con ganas, con ganas de algo más. más gruquillo, movidito mm, guitarrero y guitarrero, era esto. Con algún toque un poco, bueno, hay canciones así un poco más soul y funky, ¿no? Pero sí, la ¿En esencia rock. La grabación, rock. En la grabación sí. dices que nos traes. Vale, sí, vale, vale. Sí, y primero pues os voy a presentar es, eh quiénes son, de quién se trata. Esta semana este martes os traigo a Marvin Green, sí. casteanizado, diríamos Marvin Green. Mhm. Uh -huh. Y presentan este eh, larga duración que se llama Los días de Lowerside, que ya sacaron el año pasado, 2011. Y acabamos de escuchar la canción He perdido la cabeza. Mhm. Uh -huh. Hablamos de todo un LP. Sí, son 12 canciones 12. de hecho. 12 uh -huh. canciones, la verdad es que pues canciones bastante directas, cortitas, eh no hay digamos cortes de 4 y 5 minutos, sino que 2 minutos y medio, 3. Mhm. Uh -huh. Así y, que y y como digo, pues canciones muy directas, que van al grano y y nada. Así pues, que Rock and Rolleros, ¿no? Sí. Esta canción era roquerilla, pero nos cuentas que en el disco como que hay momentos más sí, tira, hay, tirando tirando a otras cosas. Hay momentos así un poquito más más soul, ¿no? Pues algún toque un poco más eh de las influencias que que los componentes del de la banda dicen que tienen y y nada, pues eh también se ve un poquito la influencia de de grupos eh de la escena o del panorama nacional, como pueden ser The Righteous, ¿no? O por ejemplo, pues eh, M Clan, yo uh -huh. diría Sunday Drivers. Sí, porque era un poquito white tones esta canción, pero digamos que en castellano y eso igual nos hace pensar un poco pues en en M en M Clan, como has dicho tú, ¿no? Un poquito por ahí que va a ir la cosa. Vale, vale, pues una banda que tira por derroteros de rock and roll clásico, eh también por un poco revival también, uh -huh. ¿no? De ese rock eh, igual un poco más antiguo, pues intentando traerlo de nuevo. Vintage, y... ¿no? Sí, rock de... vintage, vale. vale. Renovando un poquito. Bueno, pues eh, suenan bien, eh, se llaman Marvin Green, que supongo que el nombre podría ser un juego de palabras, ¿no? Mm, sí, de hecho es un híbrido eh, entre el nombre de Marvin Gaye y de Al Green. Uh -huh. Así algo que ahí hemos. Algo me olía, sí, sí, sí. Bueno, pues un nombre que ya también nos apunta cosas, eh, por de por dónde pueden ir los tiros. y escuchamos algo más y vemos sí. si la cosa Vamos cambia. Vamos a ir a por otro tema que se llama Pasajero, que es el corte número 7 de esas 12 canciones que aparecen en su LP, que por cierto, podéis encontrar en su propia página web, que es 3w.marvinggreen.com. Y ahí podéis descargar eh íntegramente el el LP que va en digipak. y ahí uh -huh. pues eh descarga algo. gratuita. Sí. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción y hablamos un poquito más de cómo conseguir la música de Marvin Green. Esto Pasajero. era Pasajero. Pasajero. சப்பூர் ஜ கா sí, como una versión eh, castellanizada de The Rightons, podría ser la música de ellos Marvin Green. Llegan desde, por cierto, no no hemos desde dicho. Sevilla, desde y Sevilla y bueno, todo hay que decirlo, el productor de de todo este LP que han sacado que es Los días de Lowerside es Ramiro Nieto, que es el batería de The Rightons y co vocalista, ¿no? Del sí, grupo. Sí, co vocalista. Pues algo había ahí, algo había y se nota, se nota en la música de ellos de Marvin Green desde Sevilla con este LP que ya publicaron hace unos, no, unos cuantos meses, sí, ¿no dices? Sí, en 2011. Pero que siguen presentando a día de hoy. Sí, de hecho han han empezado una gira con los propios Britons este año, gira 2012 y pues eh hasta ahora han tenido sucesivas fechas, mm, lo cierto es que hasta septiembre parece que no hay nuevas nuevas fechas como de conciertos y eh, actuaciones en directo, pero yo no dejaría de de mirar su uh -huh. página por si a lo mejor en verano hay algún alguna otra eh fecha. Uh -huh. Así concertera. que han estado han estado tocando un montón, ¿no? últimamente, ¿Sí? pero parece Llevan que no, claro, todo no todo mucho. este año pues en en junio y en mayo, uh -huh. abril también Todos estos meses llevan ya varias eh en varios lugares de toda España y presentando bueno. el trabajo. Vale, vale. Por cierto, que no es el primer trabajo, no la primera referencia que no, tienen. No, este es su primer larga duración, pero ya han tenido varios EPs eh con anterioridad y bueno, que era un poco pues el el trabajo previo que que habían realizado y nada, pues ya se han lanzado eh de hecho estos los perdón, los anteriores EPS eran autoproducidos, eran autoditados y nada, pues ya eh con este EP a cargo de Ramiro ya han Contado han echado un, un poquito más externo. Como uh -huh. ellos cuentan, pues ha conseguido que sea todo un poco más compactos, en más cohesionado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que Sonar suena muy bien, el sonido, como solemos decir a veces, es muy pro, porque hay grabaciones, digamos, maqueteras o de grupos que empiezan o que se autoeditan, que igual tienen ese acabado pues un poquito más justamente, ¿no? Más más de banda que que que pues que empieza que no tiene unos medios, digamos, más allá de pues de los meramente domésticos, pero en este caso nada más lejos de la realidad, ya son ya en varias las referencias del grupo, varias ya grabaciones y ya con un productor, bueno, pues que sabe lo que lo que hace, lo que se hace y se nota. Sí. Se nota en la música de ellos de Marvin Green. ¿Qué más me cuentas? Pues eh te cuento que, bueno, dentro de unos minutos vamos a escuchar una uh -huh. última canción eh que precisamente es la según ellos la más, la imprescindible en sus en sus directos, siempre te que siempre siempre suena, siempre la tocan. Y nada, eh aparte de contaros eso que son cinco chicos de Sevilla. Mhm. Uh -huh. Yo os diría que no os perdáis no os perdáis eh su página web, la verdad está está muy completa, está tenéis muy ahí bien, ¿sí? noticias, eh tenéis para escuchar el eh el reproductor de música, tenéis incluso pues eso, para descargaros gratuitamente. Os recuerdo que si queréis echarle un vistazo es marvingreen.com y ahí tenéis pues eso. todo el calendario, uh -huh. de las fechas, de conciertos eh los anteriores EP, eh links a Facebook, Twitter, vamos, lo tiene todo, uh -huh. fotos. Sí, la verdad es que tenemos la web delante y merece la pena, tiene un diseño bastante chulo, elegante y tiene todo como muy bien situado, muy bien colocadito, fácil de encontrar. Un diseño bueno que, es, que que está logrado y que es original, pero todo muy fácil, sí, de de encontrar y además eso con la escucha y la descarga directa, gratuita. Sí. Así que nada, os lo recomendamos y antes de escuchar esa última canción que os he comentado, os voy a recordar como cada es que hay que hacer si queréis sonar aquí en emergencias eso es. si queréis hacerlo a través de un link de descarga o a vuestro MySpace Bandcamp Soundcloud lo que vosotros prefiráis eso lo podéis hacer a través del correo electrónico programas arroba bfm radio punto com y si preferís hacerlo a través del correo postal enviándonos una, una maqueta en formato físico un cd podéis hacerlo en el apartado de correos 42 48 9 70 de Basauri Vizcaya y vuestra música podrá sonar aquí como suena la de Marvin Green, nos vamos a quedar con otro corte, ¿no? Sí, eh ese corte que el que nos comentabas. Sí, vamos a que ya que no era fallan. un grupo roquerillo, vamos sí. a a poner un poquito más de traya y vamos a escuchar la canción A H E A, porque son siglas, Ajá. no tengo muy claro qué es lo que significa, pero ya que Sería es eh la la canción oh, sí. más más sonada, digamos, en sus directos, habrá que escucharla. Así la música nada, de Marvin Green, bueno, en la web dejo... que pone sentimientos, soul, frescura, funk, fuerza y rock. Sí. Sería en palabras Toda una que... declaración de Ajá. intenciones. Bueno, pues nos quedamos con ellos, con los sevillanos, con otra canción de este LP, lo podéis escuchar, descargar y también comprar, que esto no lo hemos comentado, pero también desde sí. la web se puede, ¿no? En físico te lo mandan. Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí lo tenéis, en marvinggreen.com. La semana que viene más, ahora. Sí, hasta el martes que viene. Adiós, adiós. That's it! cambian otro bar que miedo cuando te mire Emergencias. Las bandas emergentes en Días de Radio. Si quieres que tu demo, maqueta o grabación autoeeditada suene en la sección Emergencias de Días de Radio, mándanos un link de descarga a programas@bfmradio.com o un disco físico a BFM, apartado de correos número 42, 48970 de Basauri, Bizkaia, porque estamos con las bandas emergentes BFM, la alternativa.